Cuando salgas, luna llena Recuerda que aquí están mis compañeros Renovamos el mate Dale entre melodías y palabras Para recibir acá en, en nuestro estudio a Nahuel Porcel de Peralta ¿Cómo te va? Buen día Buenos días, bueno... Como siempre, eh, acá vuelvo como como si volviera a mi casa. Renovamos el mate, estamos hablando de hierba. Espero que también con el tiempo no dejemos que se rumbre el mate nuestro. Que, Ma lo, vale. que lo estemos renovando porque es necesario... <ríe> a seguir viviendo. Por lo menos sostenerlo, ¿no? Al mate, al, al de arriba. <risa> en sí. esta radio Nahuel Porcel de Peralta es Carlos Santarrosa e inolvidablemente inolvidable. Yo no, a, a mí no me gusta, no me gusta <risa> que lo llamen de otra forma en esta radio porque Mirá, la gente se confunde. Refrescamos anécdota claro. eh, eh, llegó un mediodía Nahuel por este estudio y nuestro compañero, amigo, allegado, claro. eh, favorecedor sí. de JP Bertolini. Lo saludó al nombre de Carlos Santa Rosa. Se sí, le ocurrió. Se le ocurrió. Mirá que tengo una, una memoria para bastante, mí bastante que... aceitada y no se me ocurrió haber traído haber inventado un flyer que diga Carlos Santa Rosa. No, bueno, no pasó eso. Bueno, el pero... pentagrama musical se engalana con la presencia, pero miren qué cosa, Carlos Santa Rosa. ¡Eso! ¡Vamos! ¡El único! Carlos Santa Rosa. va bueno, Sería un honor, me parece que sería mucho más eh, masticable en la adicción para decir, eh, Nahuel Porcel de Per. Carlos Santa Rosa ¿eh? Inolvidable bueno, ahí está Fue fue un intercambio de identidades Que ocurrieron en ese momento Entre Nahuel Porcel de Peralta, el músico y artista Y nuestro Carlos Santa Rosa Que es un dirigente cooperativo Que eh, había sido un entrevistado O en la ah. en situación previa o en la posterior Entonces claro. se mezclaron los apuntes Claro, y después de mí entrevistaron a Nahuel penici Seguramente van a confundir ¿Eh? ¿Quién no ha querido muchas veces ser otro? ¿Cómo estás? Bueno, eh, estás eh, otra vez en, en Santa Rosa, que también un poco es tu ciudad. Vas a tocar eh, el, domingo. el domingo en La Maroma, pero también vas a estar en Pico. Eh, el viernes eh, estamos, digo estamos, porque bueno, acompañan ahí Martín Mancilla y Pamela, que es parte y culpa, en el mejor sentido de la palabra, de, de haber organizado esto, que estaba mm, previsto mucho antes de... de de que la negrita Alvarado se la anduviese ocurriendo eh, ausentarse, eh, así que vine antes a compartir eh, estos tiempos, eh, compartimos el abrazo y compartimos la canción, y de alguna forma eh, me recuerda mucho también lo que se hizo aquella vez con, con, con el fallecimiento de Guillermo Herzl y, y su compañera, que había programado un concierto, y los hijos decidieron hacer lo mismo como una forma de Homenajear cantando A pesar de, de la tristura De la ausencia de esta gente tan querida Y eso es un poco lo que ocurre Este fin de semana que viene El viernes es en, en Anguil En un lugar que se llama De Ida y Vuelta En el Centro Cultural De Ida y Vuelta En claro. el Centro Cultural De Ida y Vuelta Y el viernes es en el bar La Cuadra Si mal no me equivoco Si, si recuerdo En Pico Y ah, el domingo aquí en, en La Maroma Así que bueno Cerramos ese ciclo y eh, estrenando canciones haciendo algunas otras para no no es no es un homenaje es un como me dijo Pamela es un concierto no es un concierto tuyo pero bueno vamos a recordar y vamos a cantar milongas y, y, y otras cosas que, que no solo tengan que ver con la milonga pero tienen que ver con, con lo que la negra defundía con, con lo que la Nerita alvarado se emocionaba con lo que bueno con lo que siempre militó en la defensa de la belleza te, Entonces, te, bueno, eso. ¿Te pedía canciones la negrita cuando venías? Dicía, cantame esta, Eh, mmm, yo creo... Para mí la... Eh, la negra... Y antes lo fue eh, el, el chiquito en su tiempo, cuando eso, estos años que vienen, tal vez hace diez años atrás o más... Eh, Apoyó y me apoyó mucho en el sentido de, de venir a La Pampa, yo colaboré en, en grabaciones de Gurillac y cosas que hice eh, para ese proyecto que quedó ahí semi dormido por el momento, eh, que colaboraron muchos artistas. Y, y después La Negra fue una, una de esas que, que daba gusto reencontrarse, Creo que lo que voy a extrañar mucho estas tres noches va a ser que no esté La Negra como público. Pero bueno, La Negra siempre... Digo, una de las canciones era... A veces canta en milongas Y la milonga lo sabe Le nacen mares por dentro Que se mezclan con su sangre Y el sur, el sur como un sentimiento que la milonga se sabe. Milonga, ¿qué otra cosa iba a ser? La, mil, la milonga lo sabe. Ella misma se decía en, sí. el, en la última charla, santa sí. milonguita a sí misma, ¿no? Ah. Y, y reconocía ese espíritu dramático, creo que es la palabra que usaba, dramático para elegir su repertorio. Sí, y que y, pensaba y... en milonga, ella esa decía, sí. yo pienso en milonga. Sí, perdón, recién me, me mandé al frente, hago ¿eh? un pedacito nomás y no... <risa> Vamos no, calentando está bien, está bien. la gola, vamos calentando la gola. Eh, sí, en, en parte de eso es necesario, hay una parte de una solitud, de una, de una gran soledad en el sentido de con, cuando componés, bueno, me imagino que algo de eso le debe pasar a ustedes, Juan, a ti, a mí. Eh, de, estás solo en el momento y uno trata de hacer algo que le guste a uno primero esa es la cosa claro. yo no compuse una canción especulando si sí, me la graba a Mercedes Sosa uno, con, entonces hay una parte solo ahí que uno, eh, como dice Serrara más me gusta que hacer canciones y es mentira que hay que hacer las canciones cuando llegan las musas eh, mm. hay una cuestión de laburo que a veces la situación económica, la situación social hacen que nos dispersemos o, o, o, o perdamos el tiempo por ahí buscando cómo sobrevivir Todavía está ese chistecito que te hacen algunos del pueblo cuando volvés. ¿Y cómo es lo tuyo? ¿Todo el día te pasás tocando la guitarrita? Claro. Eh, y yo le digo, ojalá me pasé todo el día tocando la guitarrita. <risa> Tocaría mejor. de eso habría que dedicarse. Cuando vos lees que Paco y Lucía dice que tocaba seis horas por día. Puta madre, caray. Eso sería lo, lo ideal. Claro. Y ese hecho del trabajo solo, luego cuando lo montás arriba del escenario... Es otra forma que empieza a crecer la canción. Y en vivo uno, que yo defiendo mucho el vivo, porque que ahí ves donde es el artista, porque si no las grabaciones luego son todas ediciones, generalmente. Y en vivo es, si ves que el tipo toca, si lo que habla y lo que dice. Y, entonces ahí empieza a crecer la canción de otra forma. Y ves donde la metes, y ahí vos estás solita en esa decisión, solo. Eh, la vas tanteando, en qué momento, en qué emoción. Eh, de eso se trata la, la composición y, y encontrar en el, en el camino gente que siempre esté apoyando y que se emocione por las cosas nuevas que uno va sacando ¿no? eh, es como un termómetro que necesito Y las primeras víctimas son los amigos, los cercanos. mira <risas> mira lo que compuse última vez. Y de acuerdo a eso. Después ve dónde la, la colocas No sé si me hago entender un poquito con lo que sí. pasa con ese ámbito, ¿no? Recién decía, esta, estas personas que, que te apoyan y que, y que te siguen y que y que te proponen eh, cosas. Eh, eh, está pasando algo en, en la ciudad de Santa Rosa. Eh, bueno, pasó con, con, con, con el tema del disco de, de La Negrita, pero también esta, esta posibilidad de, de, de documentar el paso de, de las personas que vienen a, a la ciudad de santa Rosa a tocar como vos como jorge giuliano eh, eh, documentarlas en el estudio de pablo de pablo ardrduino y, y martín y pamela también están en ese en esa movida eh, vos estás haciendo algo eh, en, en el estudio ¿Qué, ¿Qué es más o menos lo que lo que te propusieron bueno eh salió ahí a través de martín me dice yo yo yo te, yo te apoyo con las obras que yo oh, déjame hablar con pablo y me dice ya está hablado ya está me dijo pero que eh, sí sí eh, a lo que quiera bolt entonces eh, fuimos unas primeras cuatro horas a ver cómo podía ser esto de esta cosa animal que tiene la canción recién compuesta y que a veces uno la larga en una en, en una reunión Eh, pero luego cuando la metes al estudio o la dejas animalmente para que tenga el efecto de ese en vivo cosas que mucha gente me dice vos tendrías que grabar algo en vivo no, ven, porque los discos también uno le echan un montón de neurosis, de música y cosas y de arreglos y de ideas eh, pero el, ese vivo tuyo tiene que tener eh. así que estamos probando estamos probando con eso y ahí Pablo eh, hizo un, un, un premezclita de algunas cosas y ah mirá Eh, así que el jueves seguimos, y metiendo a, a, algunas cosas nuevas, eh, letra y música mía, algún poema de, de Bocanera, eh, bueno, cosas que han ido saliendo en este tiempo, así que veremos a ver qué, qué queda. Cosas que no has grabado todavía. No, no, no. ¿Vieja? Eh, yo escuché el programa de ustedes que que entrevistan a, a, a, al Tili Norosko. Sí. Eh, sí. Lo, lo escuché estaba en México, así que lo escuché y, y me pareció muy lindo todo lo que lo que se que lo que se generó en la charla, ¿no? Eso eso, eso es lo más mm. importante. Mirar las cosas que van apareciendo, ¿no? El otro día salía de grabar a las no sé, creo que fueron siete 7 algo de la noche. Y íbamos en camino ahí con Martín y Pamela Y bueno, alguien lo llama, Pamela Y dice, ah bueno, después pasé de, Es para vos El, el, el gallego García, como le dice? Oscar García, Oscar García. Sí, sí. Oscar. El, el, el, el Delford le, le dice el gallego Sí, gallego Amigos de la infancia Del barrio, de la cuadra claro. y, y dice ¿Tenés cinco minutos? ¿Tenés minutos? y yo me quería dormir, viste la tensión comer algo, no, porque entonces para cantar yo no había comido al mediodía, por ejemplo, mm. porque no se puede cantar. Entonces tenía un hambre o quilla estaba encerrado ahí cinco horas que hacíamos que no que esto que hacíamos que este salió aquello no, que si cantase, había una, una No, no, pero cinco minutos. pero digo, ahora. Sí, sí, sí, ahora, cinco 5 minutos. Entonces, bueno, pasé ahí por lo de pasamos con, con, con Pamela acompañó que está a la vuelta de la casa de la negra y, y entonces su, su su urgencia era mostrar y dejarme la tarea el compromiso la responsabilidad de de intentar hacer una canción sobre una letra ah. que él escribió un personaje que ha estado a la vez muy, también muy cercano se llama el pájaro y la rama el pájaro y la rama es el, el, el claro, el texto que él, él lo difundió en las redes, así que vos sí. le, le pusiste, le pusiste música música. yo no recagapedo porque lo difundió. ¿Para qué me lo da para iglesia y lo claro. publica? Eso es un poquito ansioso, le dije delante de su mujer. Y bueno, no ansioso pú, que so. No pudo. <risa> qué va. No, no, claro, porque se sabe la neta es que dice, ¿sabe que me llamó Ronaldo Labrin, Y él lo quiere musicalizar. Ah, ese lo quieren agarrar eh, de todos las horas, claro. No, ya se lo dije, se lo di a la abuela así, y que, según dice que elnaldo dice, "Ah, bueno, está en buenas manos." ¿Será que alguna vez la luna se detuvo junto a su puerta clara marcando un vaticiño por escuchar su voz de violonchero y sombra, por escuchar temblando milongas de alucinio? Mientras el tiempo urdía cielos y claroscuros en corros o escenarios, creció su templadura y fue con las guitarras, la luna, los poetas, subiendo claramente al sol de su estatura. Sabemos que este barrio cobija los milagros, los pobres, los extraños y obreros del obleros del tablón Que a veces una virgen que sale en zapatillas camina entre nosotros rezando en re mayor ¿Será que una cantora se va? Se va pero se queda En todos los que un día les tocó el corazón En todas las milongas que sangran en la aurora, en todos los que sueñan con un mundo mejor Pensó en su vieja calle barrida por el viento en todas las mañanas descarcha de y delantal y de aquel barrilete colgando en los renuevos las moras de la 4 la usina y la estación cantar cantar sencillamente y arder en la pasión vi vi que la seguía un sueño yo creo una canción Esa es la letra que escribió. Esa es la última, porque primero y después... Viste que somos medio le, jodidos le también. ¿no? No, medio... Los, los escribidores sí. y los los musicancios somos medio jodidos en la en esta palabrita acá está repetida, le dije. Eh, claro. <risa> Disculpe que le diga esto, porque acá que... <risa> Entonces, estuvimos y hizo correcciones, bueno, creo creo que es la última versión eh y si la... ¿Me estás escuchando, Gallego? No hagamos no hagamos más más historia. <risa> che, hablando de ansiedad, eh no, no, tampoco. ¿No la va a tocar? Es, lo tuyo es abuso y te voy a denunciar. ¿eh? <risa> no, no, pero... Aunque sea está, el está, comienzo. Está, está como si... Te, te, una idea nomás porque... Después... Después hay que masticarla, hay que cantarla y... ¿eh? A ver si me acuerdo. ¿Será que alguna vez...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 Mientras el tiempo urdía cielos y claroscuros En corros y escenarios creció su templadura Y fue, y fue con las guitarras, las lunas, los poetas Subiendo claramente al sol de su estatura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 Cantar sencillamente y arder en la pasión Vi que la seguía un sueño Yo creo una canción Sabemos que este barrio cobija los milagros los pobres, los extraños y obreros del tablón Que a veces una virgen que sale en zapatillas Camina entre nosotros rezando en re mayor Será, será que una cantora se va pero se queda en todos los que un día Les tocó el corazón En todas las milongras Que sangran en la aurora En todos los que sueñan Con un mundo mejor Pensó en su vieja calle Barrida en la tormenta Por el viento En todas las mañanas de escarcha y delantal y de aquel barrilete colgando en los renuevos las moras de la cuadro la usina y la estación cantar sencillamente y arder en la pasión vi que la seguía un sueño Yo creo una canción. Nahuel Porcel de Peralta le puso la voz y la melodía a estas palabras del, del gallego García, ¿no? Eh es el pájaro y la rama, así lo tituló el gallego, esto que más vales para la negrita Alvarado, eh, a la que Nahuel va a estar también, no homenajeando como dijo exactamente, sino dedicándole a, a su memoria el, el concierto La Vida Irrepetible, que será el domingo en Santa Rosa. Uh -huh. eh, ¿Te gusta La Maroma? Qué lugares, ¿eh? También... Sí. Eh, te has cruzado ahí con la negra, supongo es es uno de mucho tus broncho. lugares preferidos de Santa Rosa. Mucho broncho, mucho mucho negro. Muchos sí. negros, mucho negro, <risa> negro pero mucho, mucho broncho. Sí, sí, sí. Sí, ya ya estuve un par de veces ahí en el escenario, el otro día recordamos el escenario estaba al revés de apenas claro. en la entrada, sí. un escenario alto que que todos terminaban con tortícolis mirando hacia arriba. Eh, y ahora está ahí como, me parece como más cálido, y veo que han hecho muchos conciertos ahí. Ah, ahí en ese escenario estuve la otra vez, estuvo Belén de Acompañada, Pamela y esa gente. Sí, sí, esta, estas, estas cosas que, que tienen que ver con estos nacimientos. Y me encantó lo del gallego, porque él me dijo, bueno, le digo, pero caray... Ellos tienen toda la historia desde la escuela primaria. Claro, la cuatro que menciona claro, ahí. Sí, sí, al comienzo. Me encantó porque de alguna manera fui encontrando cosas... Eh, es hermosa la canción. Eh, la palabra templadura, y Pamela me dice... Bueno, eso es una palabra muy muy pampeano. Bueno, lo mismo que... Hay palabras difíciles como vaticinio en la canción, sí, ¿no? y, y alucinio, alucinio más todavía. Y alucinio. Y digo, bueno, ¿y qué? No, porque ella cantaba la melonga del alucinado. Ah, mirá, ah, claro. mirá cómo uno va aprendiendo cosas, ¿no? Eh, de verdad, porque es como que... Bueno, hay palabras que ya conocía como que me gustan, claroscuros, ¿no? O sea, eh, escarcha y delantal. ¿Qué son, lo, ¿Qué son los renuevos? Los renuevos son donde claro, eh, eh, eh, nosotros lo naturalizamos claro. pero hay mucha pampa ahí sí, metida sí, que sí. claro para nosotros es como, y como toda la, historia, está la vuelta y un poco esa de la calle me contó el gallego de quienes vivían al frente la negrita eh, ese tipo de cosas y y también alguien preguntaba por ahí creo que fue <ríe> mi amiga la, la, la uber que me trajo ahora el arroz sí. que porque lo de que a veces una virgen que sale en zapatillas que es como una metáfora de de quien ronda en la calle de la humildad, de la pobreza, ¿no? es, Me parece como un personaje como un chico una chica de la calle, esa virgen que ronda en zapatilla zapatillas, me, me gustó. Camina entre nosotros eh, rezando en re mayor. Yo ahí lo hubiera puesto re menor, porque a mí el re menor... No te va. Si vos Dale. me das a elegir entre un menor y un mayor, <risa> yo el re menor cargo un festival de nostalgia con el re menor. <risa> la milonga esa y la melonga esa está en re menor. <risa> Pero bueno, eh, me parece un, un dato muy concreto. Y hablabas de la milonga. No sé, en esta cosa roquerita que uno se la vez aparece bueno pues, pues lógico porque yo también he crecido con toda la influencia que, que tuvo beatles o charlie o, o, o, o trotulo de esas cosas en la infancia y la adolescencia eh, hay una hay una partecita que siempre se me hace no se me hace fácil pero busco y me sale la milonga que tiene esos semitonos que muchas veces a otra gente le, le, le cuesta cantar Porque luego grabaron en La Rioja el tubo Moya y otra cantante que se llama soña de la Vega, grabaron una, grabó Y la milonga lo sabe, y otra, y otra grabó Pájaro de rodillas. Y, y a los semitonos les costaba salir, le costaba eh, hacerlos. Uh -huh. Esas cosas que... ¿no? Eh, porque sus formas de cantar tienen saltos diferentes. Claro, claro, ahí, claro, claro. En tercera o en cuarta, ¿no? Sí, sí. Digo, no no acaba este <risa> y, y igual es, es, es una canción tiene tiene aires de milonga porque eh, empieza con un aire de milonga pero es una cancionaza. Sí, sí sí sí eh, lo que pasa es que de acuerdo a la, a la perdón de acuerdo a la, a, a la armonía que le voy poniendo mm. me va saliendo eh, luego me cuesta me eh, arpegiarla como, como como milonga la llevo en algunas partecitas y que la una claro, canción una canción milongueada Claro, eh, claro, claro. Claro, sí. Pero es hermoso, pero es hermoso que dentro de la canción esté ese aire eh, dando vueltas todo qué, el tiempo. Por, porque podría tranquilamente me quedé pensando eh, luego de, de grabarla, de grabarla realmente a mejor porque ella también bueno, era fanática de citar o sea, a José, mejor de grabarla con tres guitarras y un guitarrón en la onda milonga. Mhm. Uh -huh pero bien milongueado cabe, entonces, eh, bueno, a uno le sale la canción porque tiene que ver con la canción en general, después de 43 años y medio de vivir, te imaginas, en, en, en México hay una melange de, de cosas eh, que, que uno me parece que juega con esa y, y, y no tengo priorito en, en los géneros musicales, entonces, bueno, así que hay que, hay que masticarla, ¿eh? Y, y me y la frase será que una cantora se va pero se pero pero se queda me me 30. Sí, sí. ¿Esa, esa la grabaste ahí en lo de Pablito? No, probablemente que si me sale la guitarra una vez la podríamos hacer, la dejarla dejarla. Porque viste Nosotros ya la tenemos. Nosotros, ya, claro, porque, nosotros ya la tenemos. Sí, ya empezaron a mandar al frente con equivocánse y todo, cabrones. <risa> bueno nahuel buenísimo este, bueno, hermoso eh, más vale que va a ser una noche cargada de, de, de emociones y donde se me echan ahí como siempre nos pasa a los seres humanos ¿no? un poco de dolor un poco de tristeza con un poco de, de, de refrescada de memorias que incluyen la, la alegría y los buenos tiempos y por eso eh, por eso y no es verso no es salamería festmos y estamos presentes en, en, en lugares como como este programa de ustedes, aquí con Radio Cremés. Eh, eh, estamos presentes en otros lugares donde todo se hace pulmón. Eh, ahora los chicos de Anguil, amigos de PAME, que vinieron estuvieron por acá, y a último momento decidieron que iban a ser Anguil. Y bueno, ahí vamos. Después vemos cómo, cómo, cómo salen las cosas. Hay, hay un montón de gente trabajando, es necesario. Y es necesario inventar esta cosa de encontrarnos, porque <coughs> lo que han logrado todo este este sistema, más allá incluso que no podemos obviar lo que está pasando hace dos días con, con lo de Venezuela y lo que está ocurriendo en, en, en el camino, en esta deshumanización. Como decía alguien por ahí, no no solo es, es problemático el poder en sí, sino el porcentaje de, de gente que apoya eh, deshumanizadamente este tipo de crueldades donde han muerto 80 personas o en otro lado donde mueren muchísimos más, o se está destrozando todo un Estado que ya no contiene para nada. Y en la parte de la cultura, que es lo último que queda y lo que puede salvar de todo esto, eh, es necesario, antes que nos muéramos, como digo, antes que nos muéramos, eh, seguir juntándonos. Entonces, bueno, esa era esa era la forma por la cual estamos aquí, eh, grabamos, eh, pasamos canciones escuchamos a otros porque no nos escuchamos en general, como dice Fito, en tiempos en que nadie escucha a nadie, ¿eh? nadie tiene un equipo de música para escuchar los graves, los agudos, tal, qué pasa, un disco completo, entonces, bueno, el, el vivo creo que tiene un poco de eso, más a veces de, de dificultades, de no tener el mejor sonido, de no estar y las luces, todas esas cosas que a veces pretendemos como, como oficio, pero que hay que hacerlas, me parece que ese es un poco el pretexto por la cual, bueno, estoy aquí o estamos y nos encontramos en, en el camino, chicos. Bueno, buenísimo. Eh, refrescamos. Vas a estar en Anguil, en el de ida y, y Vuelta. ¿Un bar de pico? Dijiste, ¿vos lo conocés, Juanito? No, no, no lo, lo conocía. Me, me, es, es, es nuevo porque no sé qué pasó tan de vacaciones. Estaban haciendo ahí en pico en un lugar que se llama El Living. El eh, Living, sí. sí. Ahí vino Nery y varios otros chicos y me parece que estaban de vacaciones o cerrados eso. Y ahora es y, en... Y salió La Cuadra. La Cuadra. La Cuadra, que La... me parece que era el mismo lugar que era ruido y Nueces... Es el mismo lugar, es en la esquina Ajá. eh el Centro Cultural Maracó. Claro, el... es de los chicos que tenían el living, eh, tenían ese centro cultural que es en la esquina del Centro Cultural Maracó, eh, ahí en Bueno, eh, ahí estamos eh, compartiendo con con mm. con los amigos y invitando a la gente. Eso el sábado en Pico y bueno, el domingo aquí en La Maroma, en, en la Maroma. así que bueno, lo, lo esperamos, ahí ahí vamos a estar. Es es amucharse, como se dice para para recordar eh, la vida de, de estos personajes, que ustedes como tantos otros los han valorado en vida. Eh, hay un montón de gente a veces que se sube al carro después de desaparecido o lamentarse, ¿no? Esto ocurre a veces con los lugares culturales que se cierran. Que la, que la gente no nos defiende eh, Cosas que tienen que ver con, con nuestra identidad Y bueno, se acaba de ir eh, de, de, de, La negrita Y también la querida Raquel uh -huh. La Raquel Pumilla Yo Hace como un par de años Le dije, uy, le digo, Raquel Sabés que me regalaron Una piedra grande Una piedra negra Que no me acuerdo cómo se llama que yo, para, para trabajar, una cosa hermosa Que tengo ahí como un regalo Digo, te lo voy a traer. El año pasado, cuando vine, no la traje y me la reclamó. Entonces, hace como seis, siete meses atrás, antes de venir, <risa> estaba mi, mi valija grande arriba de la cama, que la dejo ahí. Lo primero que puse la piedra. Y le, le hice una copla. que yo... Llego y no está. Así que, bueno, eh, otra queridísima, importante, junto con el Pinky, trabajadora de la memoria, de los derechos humanos y bueno, como diría Hamley Vaquintana, gente muy necesaria. Así que bueno, empezamos a duelar estas ausencias y seguimos abrazando no porque es la mejor forma de salvarnos de, de, de toda la, ma la masacre afuera. <risa> Dale, hay las citas en la Maroma el domingo 9 de la noche para celebrar las vidas irrepetibles con Nahuel Porcel de Peralta y ah. compañía. Sí, la, la vida irrepetible es un poema de Humbley y Macintana que yo musicalicé y tiene que ver, parece ser que a veces los que escriben la, los poemas que están hechos hace 60, 70 años eh, hubieran visualizado ciertas cosas de este futuro que hoy es presente nuestro, ¿no? Así que de eso se tarda, La vida irrepetible.